Pulenta Nueve minutos pasadas de las 3 de la tarde, seguimos acá en La Hora Pulenta por Nacional Rock, escuchábamos recién la canción de La Cebolla de los Reyes de Falsete, tema que cierra el Compi Pulenta 2 que se puede descargar gratis desde nuestro blog cosaspulentablogspot.com Bueno, eh, estamos en comunicación con los responsables de Pequeños Gigantes ¿no? Eh, el, un libro que ahora pasaremos a detallar, ellos... Eh, Se, se llaman bolas sin manija, de alguna manera Son un grupo de gente, hacen varias cosas Relacionadas con historias Paralelas o, o, o, o no Principales del deporte eh, Esos son Marcos, que lo conocemos Obviamente porque es Marcos Urita ¿no? eh, Juan Martín eh, Juan Pablo Sino Y Adrián ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, ¿cómo están? Adrián te bueno. habla y acá estoy con Patricio Con Juan Martín y con Marcos, bueno, que ya es famoso Muy bien, sí, es verdad, ya es famoso. Este, ahí teníamos un, un pequeño problema de retorno, pero ya lo, ya lo solucionamos. Bueno, eh, un poco lo hablamos al principio del programa, vamos a describirlo sucintamente. Pequeños Gigantes, un libro que salió el año pasado, editado por ustedes, un poco recupera esas historias olvidadas, eh, o, o no tan olvidadas, depende de pequeñas gestas o grandes gestas de pequeños clubes de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo historias humanas que por momentos parecen increíbles, ¿no? Dignas de un Salgari, dignas de un este eh, Jack London o de Robert Louis Stevenson. A mí me pasó eso cuando estaba leyendo el libro, no podía creer lo que estaba leyendo, me pareció increíble y recupera Ese costado del fútbol que muchos por ahí no miran, ¿no? Cuando solamente pensamos que el fútbol es solamente el de Primera A o el de la Champions League. No, hay un montón de, de, de historias del fútbol que hacen a su cultura que, por ejemplo, ustedes retratan en este libro. Lo primero que quería preguntarles, acá con Nico, les queremos preguntar cómo, cómo surgió este libro y cómo fue que llegaron a armarlo, ¿no? Bueno, mira, primero arrancamos eh, juntándonos para escribir un blog. Sí. Esto fue en el Mundial. para el Mundial de Sudáfrica, ¿sí? sí. Eh, a partir de, de escribir en el blog y otros distintos proyectos Finalmente llegamos al libro que salió ya en 2012 Ah, sí, eh, 2012. dos años, ¿no? Si sí. sí, no me equivoco sí, sí. Eh, eh, Bueno, empezamos como a recopilar eh, historias Un poco como vos eh, contaste de, de equipos pequeños Que hayan logrado eh, alguna gesta importante O que hayan sí. estado en las puertas O que también por ahí se hayan destacado de alguna manera Eh, no a nivel de resultados, sino por ahí a través de eh, otro tipo de virtudes sí. También, por ejemplo, conocimos eh, el mundo no FIFA eh, uh -huh. una Que es una como una asociación de países que no están reconocidos ni por la FIFA ni por la uh -huh. ONU Y uh -huh. que formaron una, una asociación y que tienen un capítulo también en el libro sí, Así es. Sí, sí. es un poco variado, digamos este También hay equipos de la A, hay equipos... este Eh, o por ahí que fueron grandes eh, a principios, de, en los comienzos del fútbol y que hoy, bueno, desaparecieron o ya no están. Hay equipos de, de todo el mundo, sí. eh, de América, eh, Sudamérica, de Europa, Asia, África... Europa, <risa> Mucho no, África Australia, Antártida no Contrario. creo. No. Antártida pero después sido. de todos lados, sí. U hubiera, sido, eh, hubiera sido muy coherente con el libro que hubiera un equipo de la Antártida. Para ilustrar un poco para los oyentes, aquellos que no leyeron el libro, por ejemplo, yo un ejemplo, ¿no? Cuentan el, el clásico Fenerbache Galatesaray. Claro, aquel primer sí. eh, en los primeros clásicos. Los primeros clásicos. Porque in... hoy en día son equipos grandes, claro, pero en su época que... no lo eran. Exacto. Y cuentan cómo es un clásico intercontinental. Porque están en ambos extremos de la de la ciudad de Budapest, ¿no? Y un famoso hecho donde eh en libro está muy bien relatado cuando no había aviones, o sea, perdón, no sé, no había el transporte era el por, era por ferry, sí, había un gran temporal. Puente, ¿eh? no, había, no está el puente. No está del puente, exactamente, había un gran temporal y solamente llegó la mitad del equipo, creo que del eh Fenerbahce, ¿no? Del no, Galatasaray. No, Galatasaray. No, Galatasaray. Fue fue, así, fue, así. fue, así, fue así. Eh, Estambul está dividida. Sí, está si no, muy Disculpen. Entonces, eh, eh, tenían que acceder al otro... A, uno pertenece... Una parte de la ciudad pertenece a Asia... Y la otra a Europa, ¿no? Sí. Entonces, se jugaba en la cancha del Fenerbache Y los sí. de Galatasaray tenían que arribar vía ferry... En medio de una tormenta de dimensiones únicas, ¿no? Que nunca, creo que nunca se volvió a repetir sí. este, una tormenta así. Es verdad, son dos equipos hoy día grandes, digamos. Son un poco una excepción en el libro, justo esta historia... Pero eh, termina siendo una hazaña porque el Galatasaray termina llegando al partido y empieza a jugarlo con seis jugadores, después con siete, no les quiero adelantar el final, si bien lo pueden encontrar en cualquier lado, este, y termina siendo una gesta histórica. ¿sí? Sí. Es como eh, un, un boca river de Turquía, pero milenario en sus orígenes. Sí. Y aparte donde imagínense que los jugadores llegaban todos mojados desde y entraban a la cancha, ¿sí? llegaba sí. y entraba directamente para sumarse al partido. Eso me, me, me pareció increíble. Ah, después está, eh, un, hay un montón de equipos, ¿no? Bueno, lo que, lo, cómo era, lo grande que era Alumni cuando estaba el fútbol amateur. Bueno, Así cada es. capítulo es muy corto. Alumni, disculpame, acá tengo sí. un hincha de Huracán al lado que por ahí se ofenda, pero yo lo definiría como el sexto grande. ¿eh? <risa> ¿Y por qué no? ¿Está algo, algo muy interesante de la dinámica uh, del libro es que, lo comentábamos al principio del programa, suspend sí. suspenden la, la, la, la cuestión de la verosimilitud y de la realidad. Son todas historias basadas en trasfondos reales, pero el estilo con el que escriben, el cual meten citas apócrifas, donde mete, me, me, me, meten chistes, juegos de palabras, hace que uno en el fondo, cuando va leyendo, no termina de distinguir qué parte es la real, qué parte es la histórica y qué parte es, es, es el, el cuento, la leyenda que se va formando alrededor de cada una de estas historias y eso también le, le da un, un color muy particular porque es un tono muy difícil de encontrar en los libros donde en general o es un libro de, de investigación periodística y serio y, claro, no es eso, y claro. documentado o bien es un libro de ficción y Y este tampoco, caso no tampoco. es ninguna de las dos cosas. Es ¿Esto lo buscaron ustedes desde el principio o se fue dando naturalmente con el correr de la factura del libro? No, sí, eso, digamos, porque al haber historias también que son conocidas, si bien hay algunas que no, que son bastante desconocidas, la idea era también, si había alguna historia conocida, contarla de alguna manera eh, que, que particular, que tenga este relato, no, que sea una enciclopedia o algo denso. Claro, claro sino que tenga como un componente humorístico y también con datos, así como ustedes dicen, que por un momento cuando uno lo lee no se sabe si son reales o no, pero en general son casi todos reales. Pasa otra cosa, ¿no? Que nos han comentado el tema del estilo por ahí en Puesta en Común, hay que también comprender que nosotros veníamos trabajando ya hace más de dos años sí. en un blog en común y en un programa de radio en común, entonces había una cuestión de estilo ya compartido que hacía mucho más sencillo Eh, hasta que sea más homogéneo toda esa cuestión del estilo que ya veníamos eh, masticándolo sí, se nota, yo decía, bueno, acá hubo un gran laburo de edición claro, y ahora me di cuenta que en realidad es el laburo previo en el blog porque no se puede distinguir bien los autores eh, de cada capítulo, en realidad es un autor colectivo que todos eh, con sus particularidades, evidentemente van por el mismo camino ¿no? de est estos, eh, estos guiños hay como una bruma que envuelve al libro una bruma atractiva Momentos hasta Borgianos, ¿no? Sin sí, por ahí sin caer en, en. las pretensiones de Borges, pero estos juegos. Eh, juegos de la realidad también, ¿no? Y, y. Y guiños a la historia. La verdad que es un libro maravilloso. Y que para mí, el subtexto es que hay una reivindicación. De esta. que el fútbol también es esto, ¿no? No es solamente. Eh, más allá del tema de los resultados. Porque. Se puede. tampoco. Eh, eh, no es un tema de que si un equipo ganó o perdió. Sino historias que van por el costado de, de lo que es lo central, ¿no? Y también, eh, por ahí, contextualizar un poco los momentos... Eh, sociohistóricos sociohistóricos claro. eh, que también se fue dando, medio sin querer, pero se fue dando y me parece que es una parte importante del libro, sí. así como también eh, el estilo en común también se fue dando, porque la verdad que después nos conocés y somos personas eh, totalmente sí, distintas, claro, ¿sí? claro. algo que muchos tienen barba por ahí, sí. pero se fue aunando el estilo, ¿no? Sí, eh, una cosa... Sí. ¿Qué tal? Soy Marcos, Marcos. ¿Cómo estás Marcos? A todos conocen Marcos? ¿Cómo, ¿Cómo estás? el famoso no, Lo que quería decir es esto En un principio la idea era eh, Equipos o, o, o conjuntos Porque hay selecciones Hay equipos de fútbol locales y demás Pero la idea era que hayan Eh, ganado algo, ¿no? En un principio la primera idea de todas era, bueno, un equipo chico que llegue a una final de un campeonato importante y lo gana, o juega un partido importante y lo gana. Sí. Después, eso se fue desvirtuando y lo que nos gustó fue que terminaron siendo equipos chicos que en algún momento rozan la gloria. Claro. Y nos gustó eso del rozan la gloria porque algunos la rozan y, digamos, y pasan más allá y otros la rozan y vuelven al anormato más este, absoluto. Sí, sí. Terminó siendo ese como el motor del deseo del libro, digamos, de generar como, como esta cosa de hay como una especie de monotonía, de golpe hay un momento de tener la chance de lograr algo y no importa si lo lográs o no en el fondo, digamos, es como tampoco festejar un subcampeonato, pero sí. este, era un poco, un poco eso, como ¿Ay? hincha de huracán, sí. para, a mí eso es lo que me motiva a ser hincha de huracán, o sea, yo... A mí esto va a parecer como un, como un llanto de alguien que no soporta algo, pero me parece sí. que el subcampeonato de Vélez es, más, es mejor que hubiese sido el campeonato de ese, de ese gozo. No sé si... El supercampeonato contra Vélez, aquel famoso... Es más ir. mítico. Sí, sí, sí, no importa, pero no es un llanto contra Bracena, sino que digo, esa cosa de lo fallido, de, sí. de contribuye al mito falta, Contribuye al mito más es que, si, que haberlo ganado. ...gloria que el, el, el, cuando... Que cuando se logra. Perder es, tiene más mística que es, ganar claro, claro. en algunos casos. En algunos casos. Otra sí. cosa que me llamó la atención eh, o que me pareció destacable el libro, es la idea de centrar todo en equipos, si ¿sí? En esta época donde el fútbol parece claro, que no. sea eh, un montón de, de, de figuras y uno se compra el, el, el, el, la, la FIFA para la Play y se arma el equipo como quiere y compra a Messi, a Cristiano y los pone a todos juntos y acumula nombres y, y caripelas. El hecho de que todo el, el, el, el libro esté centrado en equipos, cuando se podría haber hecho un libro muy similar sobre futbolistas que rozaron la gloria, también, digamos, ¿no? Claro. Eh, eh, me pareció súper destacable y creo que le agrega un, un encanto extra. Sí, eh, la idea fue siempre, ¿no? Hacer un libro con con equipo, pero también lo interesante para mí es que es un libro si bien de equipos de fútbol y, y bastante futbolero, lo puede leer alguien que no le interese para nada el el Exacto, fútbol y sí. creo que como son historias atractivas este le va a gustar igual. Sí. Esa fue, por ahí, la parte más interesante de, de la evolución que hemos tenido desde el público, digamos. Lo leyó muchísima gente y nos compró muchísimos ejemplos gente que no es futbolera. Sí. Y que aún así leen las historias y nos lo comentan como algo que les causó gracia, que les causó algún tipo de emoción, que también es importante. Pero si en la mayor parte de las historias rozan lo gracioso, también tenemos las otras que son bastante más trágicas, ¿no? Sí. Eh, brevemente, un pequeño listado de, de los equipos que aparecen. Por ejemplo, aparece un equipo del Ascenso que tiene el hijo al Milan... Aparece un premio Nobel metiéndole goles a River, aparece el equipo de la Ciudad del Vaticano, aparece el eh, eh, qué pasa con la, con, la, con la selección de Antigua y Barbuda, y qué pasa con el Haití, con sus momentos también de pequeña gloria, porque Haití jugó un mundial aunque no pueda creerse. Bueno, un montón de cosas relacionadas, como, como ustedes dicen, con los momentos sociohistóricos del país, y recuperando eh, historias entrañables que dan ganas. De... no sé, de, de, dan ganas de tener la camiseta de ese, de, de ese equipo, dan ganas de, de, de meterse más en la historia de esos equipos. este Bueno, un libro muy lindo. ¿Qué eh, viene después ahora? De, después de, de este te, libro? Terminaste siendo hincha de estos equipos, sí. es inevitable. El problema es que son 50 historias, sí, sí. Este, con lo cual se te complica para viajar, ir a la cancha, sobre todo de los equipos que ya han desaparecido, luna, ejemplo, ¿no? que no existen o que quedan en Oceanía, pero bueno, se puede, con voluntad se puede. ¿Qué, viene después de, qué, qué, ¿Qué respuesta tuvieron y qué viene después de, de este libro? Eh, no, la respuesta fue buena. Pensá que el libro lo hicimos nosotros, lo diagramamos nosotros, este, creamos nuestra propia editorial, o sea, es todo hecho a pulmón, por decirlo así, y hemos hecho una tirada, eh, sumando las tiradas de casi mil ejemplares, ah, podemos sí. hablar, sí. Bueno, tenemos eh, 800 guardados, <risa> pero la tirada la hemos hecho. Y ahora estamos eh, preparando un nuevo libro donde por ahí no no no nos apuntamos no nos enfocamos tanto en los equipos, más en las personas, tratando de sacar un poco historias de vida y que hayan provocado algún cambio en la historia, okay. tanto en la historia en general, en la historia del deporte o bueno, cuando no se puede en la historia de uno mismo, ¿no? Que es okay. lo que Que hace uno cuando no puede cambiar la historia uh -huh. del mundo bueno. Y no son de fútbol ¿no? Son eh, deportistas ah. de todo tipo de deportes sí. Incluso de cosas que no son Deportistas de cosas que no son deportes Exacto. Sí, Aunque parezca uh -huh. extraño Bueno, el libro se puede conseguir en, ¿En qué lugares? El libro se puede conseguir En bsmlibros.com.ar sí. eh, Y está creo que en librerías Antígonas sí. Y, y no en no más lugares que eso no, y si bueno, no lo, lo buscan a Zurita, es famoso y se lo piden también. o en la página nuestra en .com .ar, este donde también lo pueden pedir ¿no? muy bien, bueno para despedir los amigos eh, hay un tema de Hernán Martínez que habla de un equipo que empezó de muy abajo y también rozó la gloria se llama Gracias Totales y creo que que, que bueno, que va bien ¿no? con, sí. con este libro excelente Bueno, una, un abrazo. Déjame aclararlo. Sí. Como, si, como si hiciera false. <risa> decilo, decilo, decilo. Muy bien. Eh, bueno, un saludo a todos ahí y nos estamos viendo. Dale. Un abrazo grande. Un abrazo.